MUNDOFONÍAS fonías Hola, ¿qué tal? Os damos la bienvenida a Mundofonías, este programa dedicado a las músicas más fascinantes de nuestro planeta y alrededores y que inaugura una nueva temporada, un nuevo año. Este es el primer programa del 2013 y si bien repasábamos en los últimos programas del 2012 los favoritos de ese año, entregamos los Fabis, de Mundofonías a nuestros 21 discos favoritos del 2012 pues este primer programa del mes como suele ser costumbre también repasa los tres discos favoritos del mes recién terminado en este caso diciembre del 2012 y hemos comenzado con Aurelia, esta formación belga liderada por la violinista y cantante Aurelia Dorset y el guitarrista Tom Teuns y el percusionista Serigne Esos tres componentes forman el proyecto Aurelia, que en diciembre de este pasado 2012 nos presentaban su último disco, La creación du monde la creación del mundo con una música realmente extraña y fascinante como hemos comprobado escuchando esta pieza Yashisha con la cual abríamos esta edición de Mundofonías y vamos a seguir repasando los favoritos de diciembre del 2012 en estos primeros minutos aquí estamos Araceli Tsigane y Juan Antonio Vázquez y seguimos con un disco que es también favorito de diciembre y también lo ha sido de todo el año 2012 es el último disco de Rabia Abuja El tañedor de UT de origen libanés que lleva por nombre Hungry People, gente hambrienta. Oíamos este disco con motivo del repaso de los favoritos de 2012 de Mundofonías, esos Fabis que hemos otorgado a rabia Bujalil por este disco, Hungry People, y también lo vimos ahora con motivo de que es uno de los tres que más nos han gustado de los que hemos estrenado en el mes de diciembre. Y el tercer disco elegido como favorito de los de diciembre, los estrenados en el mes de diciembre del 2012 en Mundofonías, es un disco que realmente fue editado en el 2011, pero ha llegado a nuestras manos recientemente y por lo tanto ha sonado por primera vez en diciembre del 2012. Un disco realizado, producido en Italia, pero por un artista de Burkina Faso, un artista africano llamado Yacuba Dembélé, con su proyecto Jelly Can y la participación también de músicos italianos como los que forman parte del Canti Erranti Quartet, el cuarteto de los cantos errantes, entre ellos eh, músicos bien conocidos de la escena italiana como Arlo Bigazzi y también Mino Cavallo, ambos también se han ocupado de la producción del disco el disco se llama Savari y nos vamos a quedar con esta pieza que lleva por nombre Nayerema, Yacuba Dembélé y Jelly Khan aquí en Mundofonías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 See mm you. -hmm. Hoy hemos otro artista africano llamado Karasila K. Él es de origen pel o fulani, llega desde Senegal, aunque vive en Suiza. Y desde allí nos llega esta música, el tema Malinot Dimi. Música africana que nos llega de tierras alpinas, de tierras suizas, y a continuación pues vamos a seguir con más música que nos llega desde ese país montañoso. Pero en este caso, pues precisamente con músicas de inspiración alpina, músicas de la tierra. Escuchamos a Alpini Vernamlasic. Interesante música que nos llega desde Suiza. Esta formación se llama Alpini Vernachmlassit. Son nombres complicados, algunos especialmente complicados, los de algunos idiomas y algunos países, pero siempre podéis recurrir a nuestra web mundofonías.com porque allí veréis estos nombres escritos, la referencia de los álbumes de donde los escuchamos, los títulos de las canciones, que en este caso también es complicado, Under was Sus Bachelors. Así que bueno, pues esa es la referencia. Y en todo caso, pues escuchamos y disfrutamos las músicas que nos llegan de Suiza en este tramo de la edición de hoy de Mundofonías. Y por allí continuamos. Continuamos con Ramsfadra. Oíamos a Ransfadra, a este grupo de Lucerna, también como los anteriores que oíamos, y es un quinteto y el tema que oímos es Ende Mai. Ellos son pues un quinteto, como decimos, que reivindica la música de raíz. Pues sí, música con raíces, música con alas, como ellos mismos dicen. Y vamos a seguir en Suiza, escuchando más formaciones que se dedican a reelaborar los sonidos y las músicas con raíces en aquellas tierras montañosas. Este es el grupo Barde. La música de Barde, otro de los grupos suizos que estamos escuchando en esta edición de Mundofonías. Seguimos por Suiza para escuchar a Paul Haag and the Horns Plus, es decir, Paul Haag y su grupo que tocan este instrumento tan curioso, la trompa de los Alpes o Alp Horn. Y con este instrumento, que es una cosa así muy larga, una trompa que llega a: al suelo y más allá aún y al final pues se curva y se hace un poquito más ancho porque el resto del cuerpo es muy estrecho pues con estas trompas hacen música como esta al funky es decir algo así como funky de los alpes <risa>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 Seguimos en mundofonías y seguimos evadiéndonos a Suiza. Seguimos por los Alpes, por esos territorios montañosos, escuchando músicas inspiradas en las tradiciones y en los sonidos de aquellas tierras. Otro intérprete suizo cuyo disco nos acaba de llegar cortesía del sello Ozzella Music. Él es suizo también, de Basilea, y se llama Maximilian Geller. Es un saxofonista que nos propone esta visión un tanto jazzística de músicas alpinas en esta grabación, titulada Alpengligen. Algo así como el brillo de los Alpes con piezas con este Aufgetz que acabamos de escuchar. El próximo disco, al igual que el anterior, saldrán publicados el próximo 25 de enero y son ambos del sello Sela Music alemán. Y en este caso escuchamos a El Niño Machuca. Él es un guitarrista sevillano, aunque graba allí en Alemania. Este disco, Searching Your South, es decir, Buscando tu sur, con aires flamencos y también de jazz. Pues este disco es el debut de El Niño Machuca con su propio nombre, este guitarrista sevillano que como decimos pues tiene un disco llamado Searching Your South, es decir, Buscando Tu Sur, del que llamamos el tema que lo cierra concretamente, se llama Quartus. Y de la guitarra de jazz, la guitarra eléctrica en definitiva del sevillano... El Niño Machuca, grabando en Alemania, aunque por aire de bulerías. Nos vamos ahora con un madrileño, con su guitarra flamenca, también por bulerías, grabando en su ciudad, en Madrid, para el sello español Caronte. Él es Jesús de Rosario. de Rosario desde el barrio de Caño Roto en Madrid. Este es su trabajo, Aquí te espero, del cual escuchábamos estas bulerías hermanos, que ya casi nos acercan a la despedida en esta edición de Mundofonías, un programa que, como sabéis, hacemos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y vamos a acabar Mundofonías con un disco que se ha hecho de rogar bastante, un disco que lleva preparándose desde 2008 y que firma El Espíritu de Lúgubre, este grupo de burgos que ya hizo las delicias nuestras con su maqueta hace bastante tiempo y que por fin tiene este LP llamado Viaje Iniciático al fol Ficticio y hemos elegido un tema que nos gusta especialmente yo creo que fue el primero que pusimos nosotros de este grupo que es Luna de Miel y Sol de Centeno con ellos y con esta preciosidad Mondofonía se despide, hasta pronto Vestido de domingo, hoy va vestido de centeno, hoy va lanzando mil destellos el sol en su boda real, hoy va vestida de blanco, hoy lleva un velo de nubes, lleva guirnaldas en el pelo, la luna en su boda real.